Esta canción que yo canto me la enseñó mi maestra Como un trino vino a mi alma entre asombros e inocencia Caminando entre los bancos de una humilde escuela en selva como el sol sobre la flor desgranaba su enseñanza y era una madre en el aula todo amor en sus palabras y en el viejo pizarrón sus consejos aún me hablan ay si un día yo volviera a mi escuelita allá en selva, buscaría la canción que me enseñó mi maestra. Como una dalia de sol, llenaba de luz el aula, y eran mensajes de amor que ponía en sus palabras, hablándonos suavemente, nos mostraba su alma blanca. Enseñaba que la vida son muchas sumas y restas, que bajan al cero o elevan y que las sumas de amor restan al odio su esencia cuando llegaba el recreo la galería de la escuela se llenaba del bullicio como un rumor de colmena éramos nosotros buscando con el tesón de la abeja el polen de la alegría en la flor de la inocencia ay si un día pudiera volver a esa humilde escuela en selva Buscaría aquel pupitre Hecho de nobles madera Donde he tallado mi nombre Y el de una compañera Escritos en un corazón Atravesado por flechas Entonces Entonaría la letra de una canción Que ha quedado en mi memoria Como grabada en la piedra con el buril del amor, de una artesana maestra. Esta canción que yo canto...